O hace 33 días estamos cumpliendo hoy, que no nos da pelota a nadie, ni en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Transporte, hicimos una cobro de boleto, la empresa es un look uh -huh. y hasta la justicia está fallando a favor de la empresa. Ya somos 1.200 familias que no estamos cobrando el sueldo y que tenemos que hacer algo. Entonces hicimos algo corto, uno en Puente de la Noria, que transcurrió bien, y este acá en Panamericano, donde están todos los gendarmes, nos están cagando a balazo de vos, tenemos 10 compañeros hospitalizados, es un desastre la situación acá y aparte tenemos 40 compañeros que los están deteniendo ahí en el ponde 202. Sale tomado por los medios a decir que esto es un problema de management, sale Daniel Fernández a decir que es un problema de que antes coadministramos la empresa. Nada, esto es verdad, esto es un conflicto gremial por 53 despidos, esa es la verdad.